Hola, hola. Bienvenidos al vuelo semanal número 24 de Caja Negra, con lo más relevante de lo ocurrido en los últimos 7 días en nuestro país y un poco más allá. Dispongan de todo lo que consideren necesario, porque ya despegamos con el siguiente anticipo. Inicio de itinerario. Se podría haber tirado abajo el escrutinio provisorio, se podrían haber alterado los datos que se estaban transmitiendo, se podría haber hecho una denegación de servicio, esto de tirar abajo el sistema. Nosotros lo que estamos haciendo es solicitar al gobierno que intervenga para que los tambos retomen rentabilidad y no se vayan del sistema. Los aumentos tanto en las tarifas de gas natural como de en la energía eléctrica están suspendidos en todo el país. A partir de ahí, en 300 policías, empieza la represión terrible. que llevan en total son eh, 15 los detenidos. Eh, va a ser una ley que va a implicar privatización de las semillas, que va a implicar el aumento del monopolio sobre las semillas. Eh, un residente trabaja mínimo 300 horas por semana. Esto equivale a 45 veces de ahora realmente eh, vergonzoso lo que se nos paga. Las leyes son muy claras. No se puede involucrar. Ah, las fuerzas armadas en temas de narcotráfico son de seguridad interior nuestros hijos cuando los iban a fusilar salían cantando las marchas las marchas de liberación y así a las madres si nos quieren llevar puestas que nos lleven aquí estamos, no le tenemos miedo a estos hijos de mil puta. Caja Negra datos de un viaje colectivo La militarización de la sociedad argentina es, a toda vista, una política de Estado. El actual gobierno nacional, ya desde los primeros momentos de su ejercicio, pasando por la represión en distintos conflictos, manifestaciones y actos oficiales, llegó al capítulo más reciente de esta saga tantas veces vista, al expresar públicamente su deseo de que las Fuerzas Armadas presten servicio en cuestiones de seguridad interior, algo para lo que no están capacitadas, además de no tener injerencia institucional ni legal, y cuya ineficacia está probada hasta el hartazgo. Ah, esta limitación para las Fuerzas Armadas figura expresamente en la Constitución Nacional. Pero eso al Poder Ejecutivo parece no molestarle. Ahora en Get up. Get up. Entrevistas. Tenemos la posibilidad de conversar con la diputada Nilda Garré. Es presidente de la Comisión de Defensa de Diputados. ¿Y por qué me parecía interesante? Yo había planteado hoy en producción... Llamemos a la presidenta de la Comisión de Defensa de Diputados, además es ex es que ministra de Defensa, y en lo posible el actual ministro, Julio Martínez. eh No hemos tenido suerte todavía con Martínez, ojalá que podamos hacerlo antes de que termine el programa. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Mauricio Macri eh, habló en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas hizo referencia a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en actividades como la de enfrentar y derrotar al narcotráfico. Fijamos tres líneas, caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. Y en todas necesitamos a las Fuerzas Armadas, dijo el presidente de la Nación. Por eso quería preguntarle, tanto al ministro como a la presidenta de la Comisión de Defensa de Diputados, si esto es posible con la actual legislación. Eh, ¿Cómo está, diputada Garre 7K? Si Se la saluda en Vórterix. Buen día. Él insiste y bueno desconoce como muchos otros temas desconoce la sustancia que, que, que está en juego que las leyes son muy claras no se puede involucrar a las fuerzas armadas en temas de narcotráfico que son de seguridad interior y que están este re reservados a las fuerzas de seguri de seguridad salvo dice la ley muy este, como excepción con apoyo logístico este y, y esa es la la única posibilidad que hay, es decir, bueno, si, si hubiera ser usada en la lucha mm. contra el narcotráfico, que tienen las Fuerzas Armadas, y no en la misma cantidad de las pruebas de seguridad, bueno, podría haber una prueba logística. Pero las Fuerzas Armadas no pueden ni deben este ingresar en la lucha contra el narcotráfico. este La verdad que insistir en eso es una terquedad del presidente peligrosa, porque las va a sacar de sus funciones específicas y las va a... ...comprometer en, en, en una lucha para la cual las Fuerzas Armadas no están preparadas, no, no tienen no no han sido capacitadas ni entrenadas para eso. Para que pueda pasar lo que el presidente anunció ayer, de que las Fuerzas Armadas participen en enfrentar y derrotar al narcotráfico, fue la, la frase que utilizó, eh, habría que modificar las leyes de seguridad y la de inteligencia no la de seguridad interior y la y la de defensa. De, perdón, de defensa seguridad, y, interior. seguridad interior y claro. defensa. Habría que modificar le la ley. Yo le dije al jefe de gabinete cuando vino y, y este a, a, a diputados sobre este tema y él me dijo, "No está previsto modificar esa ley." Pero bueno, si no estamos violándola, así que este yo creo que en algún momento este van a eh, seguramente a intentar remitir al Congreso alguna modificación de las leyes que fueron alcanzadas un altísimo fueron aprobadas con un altísimo consenso, no prácticamente en unanimidad. Las dos, a pesar de que tienen una diferencia de años entre una y otra, es decir, eh, hay pluralidad y hay consenso en sostener ese sistema y nadie intentó tocarlo en todos estos años. Nilda Garré, presidenta de la Comisión de Defensa de Diputados, ex ministra de Defensa. Matar al mensajero es casi un clásico en el comportamiento de parte de la clase dirigencial argentina y mundial, sobre todo cuando se encuentra ideológicamente situada a la derecha del liberalismo. Algo de eso sucedió cuando un especialista en informática levantó la perdiz en cuanto a las fallas de seguridad en el sistema de voto electrónico que se utilizó en la ciudad autónoma de Buenos Aires en ocasión de la última contienda electoral los privados que desarrollan el sistema lo acusaron de hacker los agentes de la ley presurosos y certeros allanaron su casa y se llevaron sus computadoras ahora lo sobresellerron el hacker no era tal pero las elecciones ya pasaron y la utilización del mismo sistema a nivel nacional parece ser el plan Perdón. oso sala por futuro fm la seguridad informática del sistema de votación que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires y que se va a implementar ahora en todo el país y que tiene que ver con un programador que se llama Joaquín Sorianelo quien se había envuelto en un proceso judicial que duró más de un año en el cual allanaron su casa todo porque él reveló que el sistema de votación de la vuelta única electrónica la que se quiere aplicar en todo el país tenía fallas de seguridad Mira, esto arrancó inicialmente... Cuando se empezó a hablar de usar el sistema de voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, mucha gente, digamos gente de la Fundación Vida Libre y gente del mundo de la tecnología, empezamos a seguir el proceso y pasaron muchas inconsistencias inicialmente cuando, por ejemplo, le cambiaron el nombre al sistema, dejando de decir que era el sistema de voto electrónico, que es lo que dicen las patentes de la empresa esta MSA, Y empezaron a llamar que era una boleta única electrónica, que era una impresora, que no era sí. una computadora, lo cual son mentiras. Eso tiene que ver, Joaquín, con que si decían que era auto electrónico tenía que volver a pasar por la legislatura. El claro, tema y y en mayoría la... especial. Lo único que yo y otras personas digamos ligadas a, al mundo de la informática podés hacer es empezar a, a recabar información sobre el sistema, cómo está implementado, qué cosas tiene, empezar a ver qué, qué posibles vectores de, de ataque, qué, de qué forma se puede vulnerar. Y, y bueno, yo me enfoqué puntualmente en la comunicación desde el, las escuelas al centro de cómputos, no puntualmente en en la emisión del voto en la empresa tenía un servidor, una máquina una computadora que tenía guardadas adentro todas las llaves que, digamos, aseguran la comunicación desde las escuelas hasta el centro de cómputo uh -huh. Esas llaves estaban eh, protegidas con un usuario y una password, supuestamente, que uno ya, por el estado del arte de las cosas, es un poco eh, blando, digamos. Entendamos que, por ejemplo, el, el servicio de, de, de e-mail de Google tiene mejores eh, salvaguardas de seguridad para proteger tu mail. Est estos tipos, entonces, dejaron todas esas llaves con un usuario y password, que encima las passwords Eh, se desprendían de, de los eh, e-mails de los técnicos que ellos lo publicaron, lo publicó la empresa. Entonces aparte de esa información yo decía, bueno, hay que usar un conseguir un usuario una password. Eh, finalmente se se en internet, se filtró un usuario una password y yo pude chequear que sí, oh, podía descargar estos estos estas claves, estas llaves. Pero finalmente también detecté que no hacía falta el usuario una password, que te las podías descargar, estaban estaban libres en internet. Eh, o sea, eso, eso yo, permitía que una persona pudiera alterar en las comunicaciones claro, este, los datos de la votación. Pues podrían, pues se podría haber tirado abajo el, escritu, el escrutinio provisorio, se podrían haber alterado los datos que se estaban transmitiendo, se podría haber hecho una denegación de servicio, esto de tirar abajo el, el sistema. Y bueno, yo lo que hice inicialmente fue avisarle avisar a la empresa, digamos, en el medio, porque, digamos, eso sea, parecía bastante mafioso y bastante oscuro todo lo que había pasado, Eh, decidimos, eh, con, con, mi, con mi novia, escribir una pequeña gacetilla de prensa al respecto, con la dificultad de bajar, digamos, para que esto lo, se pueda entender, que lo mandamos a muchos periodistas, eh, y lo levantó Telam inicialmente y publicó que, que habían vulnerado el servidor de, de la Eso fue diez días antes de, de las elecciones, y dos días antes de las elecciones, allá, cayeron en mi casa y allanaron, digamos, con suerte lo no dieron la puerta abajo, pero se, se llevaron todas mis computadoras y herramientas de trabajo. ...daba la sensación de que lo hicieron para amedrentar a la gente que estaba explorando vulnerabilidades... ...porque encontraron otras, digamos, lo que yo encontré es, por ahí, más abstracto y difícil de explicar... ...pero es mucho más fácil de explicar la vulnerabilidad de un multivoto, digamos... ...que podías, en una boleta, poner muchos votos, por ejemplo, para jefe de gobierno... ...entonces, el, el impreso y el chip diferían, pero la máquina no se sí. daba cuenta... ...entonces, si la gente no estaba muy atenta, podías mandar eh, votos por abajo de, de la mesa... Y, y bueno esas cosas realmente sucedieron pero los medios un escudo mediático enorme contra el sistema y toda la presión de marketing que hicieron hizo que estas cosas no lleguen a la población ¿esto no se puede auditar previamente? no, no se puede auditar previamente porque no es, no es a ver, vos lo que tenés que pensar es que sí. la cantidad de componentes tenés los chips sí. que se pueden fabricar en China o en algún lugar de Asia sí. tenés muchos componentes, el sistema operativo que tiene la máquina, las pantallas los posibles atacantes son desde un chino enojado en una fábrica hasta la fuerza de seguridad de un gobierno y a ver, no estoy diciendo un delirio. Realmente en el pasado, agencias de seguridad han creado herramientas de, de penetración informática para tirar abajo sistemas críticos por ejemplo las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán eso si lo buscan, un virus famosísimo llamado se Tuxnet que atacó máquinas que no estaban conectadas a internet y esto rompe este argumento de Sergio Angelini de que como las máquinas no están conectadas en, a internet, no son vulnerables montones de investigadores en la Argentina y en, en, en otros países del mundo hablan de que los sistemas de voto electrónico no se pueden auditar, que nos quitan derechos cuando nos tratan a, a todos de tecnófobos, digamos pero el punto es que podemos usar la tecnología en otros lugares podemos a, a aplicar tecnología por ejemplo para poder ver los, las, el escrutinio en tiempo real y poder ver las planillas y empezar a validarlas los partidos políticos los, las organizaciones que quieran y empezar a hacer sistemas de detección de fraude pero no meter una máquina, una caja negra entre el votante y su voto porque realmente puedes saber qué pasa ahí Yo que, que, que, que, que laburo en esto, no te puedo asegurar qué pasa dentro de esa máquina. Y si pasa algo, encima no podés grabar lo que está pasando en la máquina, porque vulnerarías el secreto del voto. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en, eh, tendríamos que sacar esa caja negra del medio. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. WhatsApp. 011-3806-3808. 011-3806-3808. Grabate.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 La vendetta política, en algunos casos, toma ribetes tan venenosos que vuelven a sorprender. Milagro Sala es una presa política en Argentina, arrestada además de forma totalmente ilegal y, por si fuera poco, es el blanco de cuanta tortura psicológica puedan propinarle, conforme a la voluntad del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que esta semana sumó una mancha más en el mantel de la democracia. Escuche en la red. Escuche en una marca de radio. 204 días en el penal del Alto Comedero. Milagro Sala. Presa política. A propósito, de forma absolutamente unilateral y arbitraria, el Poder Judicial, por orden del contador Gerardo Morales, el patrón de Jujuy, impidió a la psicóloga Laura Aguirre ingresar a atender a Milagro Sala como lo venía realizando desde que Milagro fue ilegalmente privada de su libertad. Insisto, impidieron a la psicóloga ingresar al penal. Caja Negra exige el estado de pleno derecho para todos los argentinos y la libertad para Milagro Sala. Caja Negra. Ni un paso atrás. Panorama Federal Caja Negra. Ciudad de Salta. La policía reprimió y encarceló a 11 manteros y vendedores ambulantes que reclamaban por su derecho a trabajar. Los trabajadores de la economía popular sufrieron la brutal represión cuando se manifestaban para exigirle al gobierno municipal que permita vender sus productos en el macrocentro de la ciudad capitalina. Los arrestados fueron trasladados y actualmente se encuentran a disposición del Servicio penitenciario Provincial. Rodrigo García, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, describió ante los micrófonos de Antídoto Mañanero de FM Raíces Rock 88.9 de La Plata el contexto de esta nueva represión. El lunes en particular se hace una movilización, un corte en la avenida San Martín y Pellegrini, que es la zona céntrica, después de estar pidiendo permanentemente audiencia, pues lo que querían era dejar trabajar a los compañeros únicamente a partir de las 9 y media de la noche. Imagínate a quién le podés llevar a vender algo a las 9 y media de la noche, sí. y en un contexto de crisis. A partir de ahí, en 300 policías, empieza una represión terrible, se llevan en total, son eh, 15 los detenidos. Dos menores de nueve años, dos chicas, que las suben al camión y las llevan en el camión jaula, después son liberadas ocho horas después. Dos discapacitadas con sillas de ruedas son vendedoras que también las suben al camión, son liberadas recién al otro día. Y ahora nos quedan nueve compañeros y dos compañeras detenidos. Ciudad de Buenos Aires, jornada de movilización y concientización ante la nueva legislación para semillas. En el marco de la celebración del Día de la Pachamama, la multisectorial contra la ley Monsanto de Semillas se manifestó frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación. Las organizaciones denuncian que el proyecto fue elaborado al servicio de las grandes multinacionales del sector, poniendo en riesgo la independencia del mediano y pequeño productor. Carlos Vicente, de la organización Acción por la Biodiversidad, comentó en el programa Buena Vida Social Club de FM Soldados 87.5, el valor y la intención de la jornada de lucha. Nosotros lo que queremos con esta jornada justamente es informar a toda la comunidad no solo a las organizaciones que somos parte de la multifectorial o amigos sino a, a la sociedad en general sobre la importancia de las semillas y lo que significa una ley de semillas a partir del conflicto de Monsanto con los productores de soja, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjailes anunció la solución del conflicto y la solución del conflicto para ellos pasó por eh, hacer intervenir al INAS, el Instituto Nacional de Semillas, haciendo el control sobre las semillas de soja que se comercializan en Argentina ilegalmente, pero, eh, y esto es lo más importante para nosotros, anunció también que se iba a mandar una nueva ley de semillas al Congreso, que la iba a mandar en agosto, y esta ley de semillas no tenemos ninguna duda, dado que es un consenso entre Monsanto, productores de soja y semilleros y el gobierno, Eh, va a ser una ley que va a implicar privatización de las semillas que va a implicar el aumento del monopolio sobre las semillas la posibilidad de que se criminalice que un agricultor guarde semilla para volver a sembrar ¿no? y bueno, nos oponemos a eso y por eso organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas sociales, políticas estamos convocándonos aquí Córdoba alrededor de 900 profesionales de la salud realizan un paro en reclamo de mejoras salariales los profesionales sanitarios residentes realizaron un cese de actividades durante 24 horas con movilización hacia el Ministerio de la Salud Provincial para reclamar que sean reconocidos como trabajadores y que se les abone un salario digno que esté por encima de la línea de pobreza. En el aire de Un Día Más Con Vida, emitido por Radio Gen 107.5, habló Francisco Guiñazú, profesional del área de la salud e integrante del colectivo de residentes de Córdoba, quien comentó las dificultades que atraviesa el sector. Bueno, nosotros eh, somos los residentes de, de los hospitales públicos de, de la provincia de Córdoba. Somos médicos, bioquímicos, psicólogos, mediciomistas, etcétera Todos profesionales de la salud. Esto es importante remarcarlo también somos profesionales. Uh -huh. Tenemos título y matrícula de eh, Hace más o menos unos cuatro meses hemos formado esta agrupación de, del colectivo de residentes y concurrentes de la provincia de Córdoba para luchar por viejas reivindicaciones laborales vienen luchando los residentes desde hace años y bueno, no, no se obtiene otra respuesta los principales puntos de nuestra lucha son, eh, uno, bueno, en cuanto a lo salarial que actualmente estamos ganando 10.800 pesos eh, un residente trabaja mínimo 60 horas por semana esto equivale a 45 pesos la hora es realmente eh, vergonzoso lo que se nos paga uh -huh. y también eh, comparándonos con los resto de las provincias donde los residentes ganan mucho más otro punto es en cuanto a los derechos laborales Ya que actualmente eh, estamos en marcas bajo un convenio de beca y de esta forma se evitan hacernos eh, los, los aportes jubilatorios, no nos dan los euros correspondientes. Uh -huh. Y el tercer punto es en cuanto a los concurrentes y año previo. Esos son profesionales de la salud, al igual que residentes, realizan la misma actividad, pero eh, no reciben ninguna remuneración por lo mismo. Uh -huh. Entonces, esos son los tres puntos principales de nuestra lista. Mendoza. Asambleas ambientales se retiraron de la mesa de diálogo sobre la minería convocada por el gobernador Alfredo Cornejo. Los ambientalistas denuncian que la denominada Mesa de Diálogo de Políticas Públicas por una minería sustentable solo se trata de un espacio pro minero y que no hay posibilidad de gestar un verdadero debate. Federico Gil, miembro de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura, señaló en Radio Sin Dueño FM 97.1 de Cuyo, Mendoza, la decisión del por qué se retiraron de la mesa y detalló el contenido del documento presentado nos juntamos las asambleas de Mendoza y definimos retirarnos de la mesa de diálogo hoy martes 2 de agosto que fue la convocatoria para la reunión de la Comisión del Agua es que definimos presentar el documento entre otras cosas el documento dice que si no se tiene en cuenta la legislación vigente en cuestión ambiental no puede haber diálogo si no se tienen en cuenta las leyes de áreas protegidas flora y fauna autóctona la ley de glaciares incluso hemos confeccionado desde ANPAP un mapa que identifica las zonas que están protegidas por estas leyes y quizás un 30% del territorio provincial queda fuera de estas leyes y está parados por la ley 7722 que dice que para poder hacer minería debe haber una audiencia pública y debe haber obviamente un estudio de impacto ambiental que avale y debe haber licencia social para que se puedan realizar ese tipo de explotaciones por eso consideramos que entre otras cosas que no puede haber de algo. Rafaela, provincia de Santa Fe. Tamberos pide la intervención del gobierno y advierten que es peligroso volver a los 90. Los productores afirman que se encuentran en una crisis terminal y que ello quedó demostrado en la multitudinaria protesta que realizaron en su mayoría pequeños y medianos productores de las cuencas lecheras de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos con una movilización en la ciudad santafesina de Rafaela para visualizar la situación y reclamar urgentes soluciones. El dirigente de la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe, Ricardo Garnero argumentó en la nube sonora de FM La Tecno 88.3 de la UTN Regional Avellaneda por qué pidieron la intervención del Estado Nacional nacional Nosotros lo que estamos haciendo es solicitar al gobierno que intervenga para que los tambos retomen rentabilidad y no se vayan del sistema. Y todas las medidas que estamos haciendo después de haber dialogado con el gobierno en distintas oportunidades y haber hecho planteos demás, y demás, eh, tan solo recibimos alguna... Eh, cuota de compensación un par de meses y después no hay eh, mira de que el, que el problema se resuelva entonces bueno son medidas de acción que se ha planteado la dirigencia gremial de los tamperos en país Panorama Federal Caja Negra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 Durante la semana que pasó, las Madres de Plaza de Mayo fueron el objeto de los medios de comunicación hegemónicos dominantes a partir de la citación a Eve de Bonafini para que prestara declaración en el marco de la causa conocida como Sueños Compartidos, esa entidad dedicada a la construcción de casas y de conciencias que quedó trunca gracias a la traición de ciertos personajes allegados a la Organización de Derechos Humanos. En los tiempos de cambio que corren, con la cantinela de perseguir la corrupción y el afán de seguir embarrando la cancha, un juececito se envalentonó o no soportó la presión de algunos poderosos, tras lo cual intentó allanar la casa de las madres y arrestar a Ebe. Las fuerzas de seguridad apenas pudieron llegar a la puerta. Cientos de manifestantes y vecinos habían llegado antes para defender a las viejas. Era jueves. La plaza llamaba. Eve salió del lugar y al ratito apareció con las otras madres dando la vuelta número 1999 a la pirámide de los argentinos. Las escoltó el pueblo todo el tiempo. La policía no la pudo tocar y hasta el juez dio marcha atrás en la intentona domesticadora. Seguimos con nuestra Mañana Imposible desde la Casa de la Militancia de Hijos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la Ex-ESMA. Hoy arrancábamos justamente la mañana hablando de Ebe donafini Repasamos con una lectura la carta que ella le escribió al juez y por eso es el tema que vamos a atravesar ahora en nuestra sesión semanal de Terapia del Discurso con Mariana Moyano, a quien le damos la bienvenida. Hola, Mariana. Debe, para mí ella es este eh, es muy Charly García, digamos. Eh, eh, ella, ella para mí es una... no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero eh, es una especie como de artista que se expone en el escenario, se prende fuego en el escenario, eh, en este caso en la política, para hacernos reaccionar. Y muchas veces hace esas cosas que se supone que no hay que hacer, Yo la escuchaba hace un rato en una entrevista muy tierna que le hicieron eh, Toñet y, y, sí. y tunicoleman eh, y los dos este uno casi como un hijo el otro casi como un nieto diciéndole pero debe anda mira o sea, como para cuidarla no uh -huh. este no porque no entendieron las razones políticas de eso sino para cuidarla y, y ella decía eh, no Eve, eh, sí. finalmente tomaste la decisión de no presentarte no no no no porque es como una burla te das cuenta yo me, ya me cansé de recorrer juzgados a nosotros este juez nos obliga a pagar las deudas de los shocklenders y a los shocklenders les devolvió la, a, hasta lo que habían pagado para caer en libertad a ver Ebe, vos sabés no, no me interesan las consecuencias, Daniel, no me interesan las consecuencias. Si me a ver, no me te meter, digo por consecuencia si me tiene que meter pesa que me metan David, te va a ir a buscar con ¿No? la cana con no, la policía no, no, me eso no me importa mi vida ya no vale nada yo ya tengo 90 años casi ¿Cómo no vale nada no eso? Vale, un... No para mí no vale nada, para mí vale la vida de mis hijos Sos un referente... Tanto joven que tiene que aprender a enfrentarse y a pagarse Si basta, basta con estos tipos Entonces, ¿viste? Nosotros ya vemos Los que mataron a nuestros hijos, los que los torturaron, los que los violaron Hay unos poquitos Gracias a Néstor y a Cristina, y estos ahora van a sacar todo, porque ya los mandaron a la casa a los hijos de puta, más asesinos, ya están en la casa con prisión domiciliaria y los juicios no los van a querer seguir, porque ellos son cómplices, porque son los mismos, porque son los de antes, son los que aprobaron y dijeron que nuestros hijos eran terroristas. Por eso ahora hablan tanto de terrorismo, y los únicos terroristas son ellos, los que están en el gobierno, que los están dejando con el culo para arriba y sin comer. Radio Noticias del Plata Una multitud respaldó a eve de Bonafini para que no sea detenida El juez Martínez de Giorgi la declaró en rebeldía por no presentarse a la situación en la causa Sueños Compartidos y pidió su captura Sin embargo, la titular de Madres de Plaza de Mayo aclaró que ya aportó todos los datos que tenía del caso y le envió una carta al magistrado Durante la tradicional ronda de los jueves eve le pidió al presidente Macri que termine con la persecución política No sé qué va a pasar no sé hasta dónde son capaces de ir, pero con la misma estoicidad, con el mismo valor que nuestros hijos se enfrentaron todo lo que le tocó pasar y con las mismas broncas que supuestamente ellos tenían, pero con la misma seguridad de que el único camino es este proyecto nacional y popular que dirige Cristina, así vamos a emprestar a esta justicia corrupta que también la quiere poner presa a ella. Lo que estos tipos no saben, y menos la y que es la que los manda, es que nos podrán poner presas, pero lo que nunca se puede poner preso es el pensamiento, es la idea, es la voluntad y es las ganas de pelear. Nuestros hijos, cuando los iban a fusilar, salían cantando las marchas, las marchas de liberación. Y hacíamos vamos a las madres. Si nos quieren llevar presas, que nos lleven. Aquí estamos. No le tenemos miedo estos hijos de mi puta. hasta las 14 Carlos Polimeni en el mediodía de Del Plata. Gerardo Romano, ¿cómo va? ¿Tuviste oportunidad hoy de ver o en algún momento has leído la carta que escribió respecto a lo de Ebe Bonafini y Víctor Heredia? No. querría que te lo lea? Dale, con gusto. Porque a mí me emocionó mucho. Dice Víctor Heredia, que aparte de un enorme cantante, es un gran poeta y escribe muy bien y tiene un enorme compromiso con el pueblo. Dice, hay que encerrar a las madres, hay que enjaular a esas viejas decrépitas que alumbran con su luz la oscuridad que necesitamos para nuestro plan renovador deben pensar suponían que la íbamos a dejar sola que nos habían sobornado con sus mentiras y su increíble discurso sobre nuestro pasado irreal no se dieron cuenta que la memoria es inapelable que los derechos adquiridos son inapelables que la vida y su permanente flor son inapelables lo son tanto como sus jardineros los que velan desde su eterno y revolucionario cielo nuestros pasos los que guían con su ejemplo los que señalan tosudamente el camino del futuro. Eve Bonafini es una mujer crédula, necesitada de amor por sus pérdidas, por su tragedia, imperfecta como lo fue mi madre y todas nuestras madres, pero tan auténtica y valiente que abruma, certera y dura, tanto como su lengua aguda, tierna y justa. Me hace acordar a esas flores que crecen en el campo, en medio de toscas espinas de cardo, azules como el cielo, como la libertad que junto con ella quieren encarcelar. Fueron a buscar con la policía a esa mujer que se negó a resignarse, vivir la dádiva de una compensación monetaria por el asesinato de sus hijos a sus casi 90 años, no son más astutos que eso, fueron a buscar nuestro miedo, nuestro silencio nuestra traición no van a encontrar nada de eso solamente amor, convicciones y memoria, una memoria inapelable y empecinada en recordarnos la libertad y los derechos que supimos conseguir a cada vuelta de ronda, Víctor Heredia Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos, Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Pedimos, todavía soñamos Todavía esperamos Que nos den la esperanza De saber que es posible Que el jardín se ilumine Con las risas y el canto De los que amamos Amamos Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Por un día distinto, sin apremios, ni ayuno, sin temor y sin llanto Y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos el mismo jueves, en que el Poder Judicial intentó impedir la llegada de EVE a la Plaza de Mayo, el pueblo autoconvocado y distintas organizaciones vivas como la Multisectorial contra el Tarifazo coparon las calles en distintos puntos del país para manifestarse en contra del salvaje aumento de precios de los servicios públicos. Un hecho que habría causado revuelo, incertidumbre y hasta gritos impotentes dentro de la Casa Rosada. Es que, claro... Ebe salió fortalecida del entente con el juez El ruidazo de la nochecita Tuvo más decibeles que el anterior Y encima la vigencia de los aumentos Sufrió otra derrota legal El que juega con fuego Lleva lo puesto Lo demás me importa Vamos a charlar con Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Hola Héctor, ¿cómo estás? Luis, te saluda en el aire de FM La Clube. Héctor, decíamos una de las noticias de ayer, luego obviamente del de intento de detener a la titular de Madre de Plaza Mayo de Nova Fini, fue el ruidazo que se convocó la noche y también novedades judiciales en materia de las tarifas del gas. También se asumaba esto, la suspensión del tarifazo en materia energética. ¿En qué está la cuestión de las tarifas? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Qué no tenemos que pagar? Los aumentos, tanto en las tarifas de gas natural, como en la energía eléctrica, están suspendidos en todo el país. De modo que los usuarios tienen el derecho a no pagar las facturaciones que le lleguen con aumento. Aquellos que pagaron las facturas con aumento, las empresas, por supuesto, no le van a, a reintegrar las diferencias en efectivo, pero tienen un crédito a su favor que eh, se compensará eh, con las futuras facturaciones cuando el tema se normalice. Ahora, ¿qué va a pasar en, en la Corte? Bueno, nadie lo, lo puede saber eh, qué va a pasar ni cuánto tiempo puede demorar porque la Corte no tiene plazos para expedirse. Mientras tanto, reitero, los usuarios que se queden tranquilos, que no les va a pasar nada si no pagan las facturaciones, porque las empresas no le van a poder comprar eh, eh, cortar el servicio eh, por falta de pago, porque están avalados y respaldados por resoluciones judiciales. este es el la situación al momento actual. Héctor, hace unos días el jefe de gabinete, Marcos Peña, planteaba, intentaba instalar que, bueno, si no se pagaba ahora... ...luego cuando la corte hiciera lugar a los planteos del gobierno nacional... ...los usuarios iban a tener que pagar el acumulado todo junto... ...incluso se llevó a, a plantear la posibilidad de que las facturas llegaran cada 20 días... ...con lo cual se estaría acumulando una deuda muy grande por no pagar eh, las tarifas de acuerdo al cuadro al cuadro tarifario actualizado esto podría ser así podría ser que dentro de seis meses supongamos la corte resuelva a favor de la postura del gobierno y uno tenga que pagar seis boletas con el precio acumulado todas juntas. Primero, ¿cómo sabe el Ministro Peña que la Corte va a, favor, va a fallar a favor del Gobierno? ¿Cómo lo sabe? Eso no lo sabe nadie. Segundo, aún en el supuesto que fallase a favor del Gobierno, en ese caso, bueno, tendrán que darle plazo a los usuarios para que eh, puedan eh, normalizar la situación. De modo que quedémonos tranquilos sepamos que el gobierno no es solo el poder ejecutivo nacional en un estado de derecho en una república democrática como la nuestra el gobierno es el poder ejecutivo nacional pero también es el poder legislativo y el poder judicial de modo que Así como tenemos que respetar los decretos del Poder Ejecutivo, las leyes que dicta el Congreso, también tenemos que respetar las soluciones de la justicia. No puede haber un poder por encima de los otros dos poderes. Están los tres poderes en el mismo nivel. De modo que acostumbrémonos a respetar los fallos judiciales. ¿Qué? Eh, tanto cuando no sean adversos como cuando no son favorables de modo que en este caso los fallos eh, judiciales dicen claramente que los aumentos están suspendidos alguna ¿Algunas medidas que vengan previendo para los próximos días? Bueno, por ejemplo, ayer estuvimos en la puerta de tribunales con conjuntamente con otras organizaciones sociales políticas, gremiales entregando ...un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...pidiéndole una entrevista... Eh, ...antes de resolver... ...el tema de los aumentos a las tarifas... ...desde Consumidores Libres estamos... ...llevando adelante de hace más de tres meses... Eh, ...una medida cautelar... ...una acción judicial contra... ...Metrogas... ...contra el Ministro de... ...Energía y Minería de la Nación y contra el interventor de, de LENARGAS por conflictos de intereses, por ser el ministro actualmente accionista de la petrolera Shell y por ser el interventor de LENARGAS eh, al, al día anterior de haber sido designado interventor al presidente de Metrogas y de siete otras empresas vinculadas al tema del gas. Caja Negra. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. La información que se oculta detrás del blindaje... ...encontrala en Caja Negra. Antes de cerrar esta edición de Caja Negra número 24... ...un violento hecho se registró en el domicilio... ...de la reconocida periodista Cintia García, quien... En un repudiable a accionar, fue víctima del robo de objetos personales de trabajo y específicamente bienes en los que reúne material para informar sobre lo que muchos prefieren que nada se sepa. Así lo describió ella brevemente. Hola a todos y todas. Bueno, eh, entraron a mi casa, recién llego, estaba en la casa de mi vieja. Entraron, tengo todo el departamento dado vuelta, desvalijado. que ahora me en un estado de shock, pero estoy con mis dos nenes, estamos bien, pero... Vieron vuelta el departamento, me fanaron la computadora, la tablet, el disco rigido, la, todo, todo, todo, todo, todo, todo, imagínense una situación, entraron por la puerta, no sé, por la puerta digo, de entrada del edificio, entraron y se, me dieron vuelta el departamento, tengo detonado el departamento, eh, nada, les quiero, por eso no contestaba, porque estaba con todo este quilombo, y así que, bueno, gracias, les mando un beso accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org Un 4 de agosto como el que pasó, pero de hace 40 años, una de tantas patotas del autoproclamado proceso de reorganización nacional se deshizo de un cura molesto, comprometido con los más pobres de la provincia de La Rioja. Un predicador que llevaba la palabra de su Dios como un arma de liberación. Era amigo de su pueblo, defendía sus derechos, los ayudaba a organizarse. Andaba por los caminos rurales a pelo de un auto viejo, con un oído puesto en el pueblo y otro en el Evangelio. En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Henry. El padre Enrique Angelelli era un tipo peligroso. Creía más en los hombres que en los altares y las cruces y quisieron detenerle el andar. Los medios y la voz oficial de aquellos tiempos se animaron a afirmar la mentira de que había muerto en un accidente de tránsito. Su comunidad siempre sostuvo que lo asesinaron. Pero ahí lo ve. El monseñor sigue predicando. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. Fue cuando se callaron las iglesias,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 Como el viento Bien amigos, hemos llegado al final del viaje colectivo de esta semana. No olviden que hay más datos disponibles para todos ustedes en www.cajanegra.org Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Los esperamos. Chau. En el país del tarifazo Hicieron Caja Negra entramos en Locución, Miguel Ángel Maciel. Mil pesitos por aquí. Conducción, Matías Levín. Para una canilla abrir. Edición y producción, Ariel García y Julián Belistri. Dos lucitas por allá. Prensa, Julia Caimen. El termo -ca ¿Qué es una factura? No, son de bolas freire que la tengo por el piso. Para, para, para, pero vos me estás queriendo decir que hablabas con una hornaya con voz de Aranguren? ¿Sí? ¿Querés que te explique? Dale nomás. Unos mates yo me hacía Para luchar contra el hambre y el bajo La urna ya dijo, viejo, estate atento Y tu correo anda a mirar Y ahí encontré algo para morfar Tanta factura seguida te va a ser mal Por ganar Y así Te come la de Aiza, La de Desur También la de Metrogas Tu pobre panza No resiste más Con el tarifazo Me muero de hambre No me lo pienso fumar Pa' criar angúres Váyanse un poco a carar Auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.